porque mucho la institución, mucho el espíritu del cuerpo, pero entre ellos los comisarios hablan de la perrada me consta además uh -huh. entonces uh -huh. bueno uh -huh. digo este a la perrada le tiraron un mango y como la perrada Eh, está muy mal pagada en el, en el sentido eh, que corresponde un pago, es decir, está fuera de todo tipo de convenio, está eh, fuera de todo tipo de posibilidad de discutir sus condiciones de trabajo y un montón de cuestiones por la falta de agremiación. Entonces predominan los comisarios sobre los policías que ponen el cuerpo en la calle y se la bancan, digamos, predominan a través del control de los pocos caminos que tienen para terminar teniendo un sueldo más o menos decente a fin de mes. Eh, de esta manera, lo primero que hay que hacer es limpiar esa cúpula, eso no me cabe la menor duda. en segundo lugar, hay que subir los salarios de la policía, yo estoy convencido ese que hay que subir todos los salarios en la Argentina pero así como uno dice bueno, el personal médico, los bomberos bueno, también la cana se tiene que exponer al, al, al, al virus que anda dando vuelta y en ese sentido tienen toda la razón del mundo dice, si esto me lo pagan, ahora, está muy mal que aquellos que tienen los fierros en la mano tengan privilegio para conseguir el primer aumento eso es otra historia, pero eso lo discutís. Ahí te... entonces no vos te metiste en un problema, vos te metiste en un problema y yo voy a voy a meter el, el filo allí. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con una eventual sindicalización de la policía? Dejemos de lado, ya sabemos que la Constitución lo anula, bueno, eventualmente en una reforma futura. ¿Estarías de acuerdo, Néstor, en una sindicalización de la policía federal, bonaerenses, provinciales en general. Mira yo creo que sí, que es una necesidad del mundo del trabajo. ahora Hay una cuestión constitucional ahí, pero eso es más viejo que andar, eh, que andar a pie. Digamos que hay que cambiarlo uh -huh. eso. Eh, efectivamente. Es, digo, a ver, y además los policías de la provincia de Buenos Aires, como cualquier ciudadano de a pie, cuando miran una serie policial que la siguen, descubren que los policías de Nueva York, <risa> digamos, de Los Ángeles, no es precisamente el comunismo, están sindicalizados, tienen un sindicato. Dicen, yo que todos quieren ser como el primer mundo, pero me tienen en condiciones de de de fuerza del orden de una colonia cuál es el chiste acá yo hay te poneés en el lugar del policía que se da cuenta de este comparativamente lo bien que vive el policía de Nueva York, cosa que es discutible por otra parte, pero digamos que sí, sí que vive mejor que el de acá indudablemente, eso es porque yo no puedo tener un sindicato si lo puede tener el del país de Rockefeller Rockefeller no es más pobre porque los policías de Estados Unidos tengan un sindicato esta es la idea me sirve básica, esta, esta observación me sirve para hacer una autocrítica histórica Cuando surge el PESIFA, cuando surge el Sindicato de Fuerzas Armadas sí. del Personal, Persona eh, yo puse el visto en el cielo y digo, no, pero estos tipos son operables por los servicios son maleables. Lo mismo cuando surgió el Sindicato de Vigiladores. Te puedo asegurar que hoy ambos sindicatos están bien, bien alineados en el seno del movimiento obrero, defienden los intereses de sus compañeros y no hacen ninguna botoneada, participan de las Pero movidas claro, que se llevan adelante. Da la sensación que el movimiento obrero argentino tiene una capacidad de absorción mucho más potente de lo que se piensa, ¿no? Eso es porque porque lo que pasa es que la, la, la necesidad digamos, por así decirle una cosa que odia la oligarquía y que odia el imperialismo en la argentina es que en el adn de los argentinos desde antes del peronismo pero decididamente desde el peronismo la sindicalización es un hecho natural en los trabajadores se considera un hecho natural eh, digamos eh, por ahí hay muchos que no se, no, no se afilian a un sindicato pero saben que cuando tienen que pelear el sueldo se lo va a pelear el sindicato no van cada uno puede para embromar al otro al, al, al, al tipo que tiene al lado o la mina que tiene al lado, a hablar con el patrón para que el patrón le tire, no, eso no lo hacen. Lo que hacen es ir al sindicato, che, o al delegado, ¿entendé? Aún sin ser afiliados, porque está en el ADN los argentinos. Entonces, ¿qué va a ser? Un delegado de un policía raso? ahí sí, hay que tener en cuenta quién se afilia y quién no se eso lo podemos discutir, este, cuando va eh, cuando esté la, la oportunidad de este, pedirle algo al gobernador de la provincia. Va a, va a hablar con el gobernador de la provincia y, y, y no va a hablar con el comisario porque sabe que el comisario es el primero que lo caga en la estructura que hay ahora, lo cual a su vez permite dignificar a los comisarios en la, la institución del comisariato. Es otra cuestión importante, o sea, la, la, la, la sindicalización de los policías, bien manejada y con una correcta política, es un punto de partida para transformar la condición del comisario en algo distinto a lo que es ahora. Todos saben, especialmente en Provincia de Buenos Aires, pero no solamente ahí, vos andás a Mendoza, andás a Córdoba, todos saben que los comisarios tienen negocios. Y, y bueno, ¿por qué tienen negocios? que dinivose porque el comisario es un integrante del estrato bajo de la burguesía y quiere vivir tan bien como cualquier estrato bajo de la burguesía y el ingreso que tiene no se lo permite porque el ingreso que tiene está oligárquicamente determinado a tal nivel que el comisario tiene que entrar en cosas sucias. Este es el secreto. Esta es la perversa herencia de la fusiladora esta es la primera referencia de la fusiladora. Policía... Algo de eso manifiestan en Patria y Pueblo a través del último documento que invitamos a los amigos a leer, a estudiar y a polemizar, ¿no? Ustedes han sacado un documento importante sobre este presente. Sí, claro. Básicamente, bueno, desde ya al margen de todo lo que decimos respecto a este punto en particular, decimos que, sabes quién me lo explicó en detalle? No, te, no lo vas a creer. ¿Por qué sí lo vas a creer? El peticho García Reyes, Máximo García Reyes, me lo explicó en detalle. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué bueno recordarlo, Máximo. Claro, Máximo me explicó cómo fue que el, el, los asesinatos del basural de José López Suárez de 1956 fueron el pacto de sangre que terminó uniendo a la policía bonaerense, que hasta ese momento era una policía muy prolija, que era la policía legada por Perón después del 45, que limpió a las policías bravas de la, de la oligarquía, digamos, del periodo de la década infame. El, digamos, esa policía, que era básicamente peronista, era la policía que había ayudado en el 40, 45, en vez de propiciar una masacre eh, de los trabajadores que venían al, a, a Buenos Aires el 17 de octubre Esa policía es incorporada a la órbita oligárquica a partir de un sistema de prebendas Que empieza con el pacto de sangre de 1956 O sea, vos fusilaste, porque, porque hay que acordarse, lo, digamos, los fusilamientos de, de, de, de León Suárez No lo hicieron los militares, lo hizo la policía de la provincia de Buenos Aires Y eh, finalmente, libro. Néstor, eh, ¿cómo puede seguir esto? Eh, porque hay varias opciones. Hay opciones dramáticas, peligrosas, riesgosas. Una de ellas es que haya negociación, haya un bloque político importante desde la institucional al popular eh, que defina una situación satisfactoria para distintos espacios, pero también está la posibilidad de que irrumpa uno de estos empresarios con un millón de dólares sobre la mesa, se los ponga a algunos canas y les diga empiecen a los tiros eh, y resquebrajen la paz social. Eh, ¿Cómo ves eh, la continuidad de esta situación? ¿Qué vas para las próximas semanas? Eh, para las próximas horas, no para las próximas semanas, francamente estoy hablando de las próximas horas. Yo creo que en las próximas horas se va a llegar Mejor. a un acuerdo. Eh creo que en este momento lo que están, es un poco como en cualquier huelga, ¿no? Ahora lo que están diciendo es, bueno, no hay despidos, deben estar peleando que no a haber despidos porque acá no hay un sindicato justamente que tengan delegados que tengan este garantía de poder hacer reclamos. para los despidos La nación Eduardo Fernández. Y esas señores y esas señoras se llaman eh la más ultrarreaccionaria, más terrorista, más ultraderechista del ultraderechista pro, porque hay que entender eso, el partido pro no es la derecha, es la ultraderecha. Esto es lo que hay que entender. No puede ser de ningún esto. Excelente. Nelson no Rogoj, como de costumbre, un placer charlar con vos aquí. En Ya Nada Será Igual Donde nos encontramos todos los miércoles Le mando un, Te un abrazo, gran abrazo, amigo Un abrazo, un gran abrazo I see trees of green Red roses too I see them blue For me and you And I think to myself Aquí Alba Lidia Ságer Casco nos envía la lista de los golpes de Estado apoyados por Estados Unidos en Latinoamérica desde 1948. Muchas gracias. ¿Eh? Eh, Carlos Sáenz nos informa, juntos por el cambio, pidió sesionar en el Movistar Arena, el microestadio de Atlanta. No quieren sesionar en el Congreso, sino en sus propias empresas, señala Carlos. Qué payasada que ha hecho Cambiemos con el tema del Congreso, ¿no? Eh, Grisel Rubino nos postea, hace algunas horas Barata, Salvador Barata, ex subjefe de la policía bonaerense, dice la gobernación de Vidal fue patética. Claro, hemos tenido charlas donde los uniformados nos han impuesto del de drama, padecido durante los cuatro años de ajuste, y sin embargo no se alzaron mientras que sí lo hicieron en el tramo previo, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, y en este presente. Ahora bien, ahora bien voy a meter también el dedo en la llaga, en, en una situación crítica propia, para poder decir, atentico los diagnósticos, no porque nos dicen, hay que tener firmeza, pero entonces, ¿el gobierno está avanzando o no? Porque están los que te dicen, hay que tener firmeza, para poder avanzar en serio, quiere decir que está avanzando. Si hay una caracterización del gobierno de liberal, antinacional, entreguista, que es lo mismo que Macri, cosas que se escuchan por ahí desde el campo popular, bueno, entonces ¿de qué estamos discutiendo? ¿Cuál es el sentido de exigir mayor firmeza? A mí me parece que hay importantes franjas que necesitan ponerse de acuerdo consigo mismas para saber qué están exigiendo, porque de otro modo todo es declamación, Hay poco análisis y al mismo tiempo poca acción. Estamos en el 11, 50, 12, 35, 89, puede decir lo que quiera. Gracias a los amigos que difunden el programa, Alicia Ester, desde Mar del Plata, Analia Fromm, Fabiana Milcar Cabanellas, desde Ensenada, Grisel Rubino, dentro de un rato muy a fondo con Héctor Amichetti para entender el planteo del movimiento obrero, ...la mirada de los trabajadores y la comprensión con que habitualmente Héctor corona sus razonamientos. Gracias a Faustino Velasco por los posteos, Julio Ruiz, Macarena Alonso, César Medina, ¿cómo anda César? Mario Manso, Hernán Vázquez, Alberto Félix Fernández, Solange, Sus que nos ayudó en la cobertura de lo ocurrido hoy en la ciudad de La Plata... Vivian que hoy recordó a Luis Brunati en el aire de La Gráfica, algo que me satisfizo de manera personal por mi amistad con Luis, pero además eh, porque es justo, por la labor desempeñada justamente en esta área. Analia Fron, Gustavo Negri, Paola Ojerinde, Florencia Amadeo, Walter Rabioso, Arturo Avellaneda, Aldo García, José Luis Barrio. Vamos a la tanda y nos reencontramos con la entrevista anunciada.